¿Cuántos saben lo que es un cántico nuevo? ¿Cuántos han cantado un cántico nuevo alguna vez? ¿Verdad que sí? ¿Alguna vez usted solo en su casa no se ha puesto a tararear algo? Porque está muy contento y empieza diciendo algo que usted ni siquiera, ni siquiera se imagina que es. Nunca lo ha escuchado, pero usted empieza a tar, tar, tar, que tar. Ta, ta. Esos días que usted se siente como el mejor músico y se levanta con un swing, con un feeling. Pues, ¿sabe qué? El cántico nuevo es expresar el gozo que usted tiene. No es cantar afinado perfecto. No, no, no, no. Porque entonces nos quedamos fuera casi todos. Pero eso es para todo el pueblo. A ver, intente conmigo así. A ver. Para que se oigan m á s las voces, solo, solo hágalo aquí con los dedos así. Si ¿Sí、puede. Ahí está cantando usted un cántico. A ver, conmigo. タンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタタタタンタンタンタタタタンタンタン 「チャンチャンチ t a t a d a t a d a t a d a d a t a t a t a d a d a d a d a Ah, oye el pueblo。redimidos れ <laughs>、みどせ e い、cántico。あ a l e l u y a <t ose> Gracias Señor por tu presencia hoy. Aleluya.